Ahora con la responsable pedagógica del Liceo Informático, Rocío Moralejo. Rocío, Pablo y Valentina te saludan de Radio Quermes. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá acostumbrándonos nuevamente a volver a la no presencialidad educativa. Así que, bueno, volviendo al trabajo remoto. Eh, sí, sí, nos hemos acostumbrado. Eh, ya sí. llevamos más de un año. Eh, eh, te queríamos consultar porque nos enterábamos que el colegio está ofreciendo una beca eh, completa al 100% a trabajadores de salud para que terminen el secundario. A ver qué, qué, qué precisiones qué Es Exacto, una, es una beca eh, al 100% bonificada, eh, incluyendo no solamente el pago mensual de las cuotas sino también la matrícula para todo el personal de salud, ya sea eh, personal que trabaje en el ámbito público o en el ámbito privado de nuestra provincia. Eh, siempre presentando eh, una certificación de servicio eh, para quien presta. Eh, bueno, fue una iniciativa que surgió en el colegio basándonos siempre en nuestro proyecto educativo y en, en nuestro proyecto institucional, en el cual tratamos de contemplar eh, el, la gente que tiene que acceder a la educación y que por, por alguna cuestión personal no ha podido hacerlo, eh, convengamos que la educación... Eh, no siempre fue obligatoria, eh, por lo tanto hay mucha gente que no ha podido acceder en su momento. Uh -huh. Entonces este es un buen momento para brindárselo eh, a este sector tan vulnerable y que ha, ha puesto su cuerpo eh, para todos. Claro. Eh, ¿Qué tendrían que hacer eh, aquellos, aquellas trabajadoras de la se salud? Pueden, uh -huh. Sí, se pueden acercar a, a Juan B. Justo 119. Bueno, en este momento no estamos eh, de forma presencial, por lo tanto pueden contactarse al mail que es colegioliceo.adultos lapampa.edu.ar ese es nuestro mail y si no, tenemos eh, celulares de contacto que es 2954 294018 después les dejo eh, los datos para que lo puedan volver a transmitir sí. eh, después de, de estas medidas que se han tomado eh, podremos volver a estar en la presencialidad que es Juan B. Justo, lo vuelvo a repetir 119 119 eh, Nosotros nos encargamos de poder eh, retomar todo lo que ellos hayan tenido en, en alguna otra institución. O sea, siempre tratamos de que mucha gente dice no, yo no me acuerdo dónde estuve, dónde estudié, fueron, no sé, fue hace tantos años. No tienen que tener temor a eso. Eh, todos los colegios estamos en contacto. Tenemos una coordinación de adultos que trata de relevar toda esa información y de encontrarla. Así que no es impedimento alguno. Claro. Eh, esto es para eh, terminar el secundario. Única, únicamente, no, no el primario no, no, no, nosotros tenemos solamente en este momento eh, Solo secundario eh, Y presencial justamente Hemos elevado un proyecto a la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos Para poder ampliar nuestra oferta Para que sea también la modalidad de distancia Ya que hay mucha gente que, que se le complica cursar en esta, Para terminar el secundario por cuestiones de trabajo Por bueno. cuestiones de familiares y demás Nosotros somos una institución que a diferencia de la mayoría de las escuelas de adultos no funcionamos de noche, funcionamos eh, en horario despertino, nuestro horario es de 13 a 17 horas, siempre eh, flexibilizándose a la posibilidad del alumno, es una modalidad que es no anualizada, eso significa que los alumnos pueden iniciar en cualquier momento del año y también finalizar en cualquier momento del año, eh, pueden de hecho... Por cuestiones, puedes pues abandonar, por alguna cuestión, ya sea laboral, familiar, económica, en este caso no, porque estarían becados, pero en otros casos, y se puede retomar en cualquier momento del año, no hay impedimento para poder finalizar. Claro. Eh, Rocío, ¿y cuándo piensan que podrán arrancar con esto? Eh, esto ya está en marcha, Nosotros, ah, eh, tuvimos reuniones con algunas instituciones privadas de salud, como por ejemplo FAERAC, eh, y ya hemos tenido contacto con muchos de sus empleados, de todo tipo, o sea, esto no, que, que quede claro que es para todos los trabajadores de salud, no necesariamente que sean del ámbito médico, ¿sí? Ah, administrativas, administrativos. Eh, exacto, exacto, administrativos, maestranza, cocina, está dirigido para todos los que estén en contacto con el ámbito de salud, ya sea privado o público, y que no se limite solo al ámbito médico. Claro, ahí está. ¿Esta iniciativa es la primera vez que, que la llevan adelante? Eh, no, nuestro colegio se caracteriza, quien lo conoce, eh, por ser una institución sumamente flexible, con las necesidades y los requerimientos de, de su alumnado, siempre evaluando sus cuestiones personales, ¿no? Eh, Convengamos que siempre hay chicos becados, eh, no puede ser que la educación hoy es, es obligatoria y no puede ser un limitante no poder acceder, más allá de que nuestro colegio sea de gestión privada. Es un pilar de la institución, la flexibilidad y que todos puedan acceder a la misma. ¿Y, y estaban en conocimiento de esta necesidad de los centros de salud, de que requerían que sus trabajadores y trabajadoras eh, culminaran el colegio? Nosotros tenemos la resolución de adultos desde hace cuatro, cuatro años. Eh, nosotros antes no teníamos esa modalidad, teníamos solo secundario común. Eh, y hemos ido analizando en distintas instituciones, y como dije anteriormente, eh, durante años la educación secundaria no fue obligatoria, eh, y era casi a veces para mucha gente inaccesible, terminaba siendo casi de elite, la educación secundaria. Eh, y nosotros nos dimos cuenta que había muchas instituciones y mucha gente trabajando que no había podido terminar, que no había podido finalizar, y no tenía que ver con una cuestión de elección, sino con una realidad social, personal, familiar que a cada uno le toca. Entonces, en estas instituciones hemos visto, en, en, más que nada en las cuestiones de maestranza y administrativas, eh, chicos que no tenían el secundario finalizado y que a veces es un impedimento para poder eh, seguir avanzando en su eh, trabajo claro. uh -huh. eh, Así Bien. que bueno, fue una iniciativa que, que, que nos la tomamos eh, muy a pecho y, y consideramos que es muy importante para un determinado sector. Eh, Rocío, eh, ¿cómo fue la adaptación a, a la educación virtual? Eh, ¿Les costó? Eh, ¿cómo, cómo fue? Bueno, hay distintos ámbitos, ¿no? Bien. Nosotros en la en al tener la educación de adultos, pero también en el colegio contar con una amplia, eh, nosotros tenemos, brindamos eh, educación inicial, tenemos un jardín materno infantil, eh, tenemos eh, la educación secundaria y tenemos educación secundaria para adultos, tenemos nivel superior, o sea, hay varios ámbitos y en cada ámbito es diferente. Ah. Eh, en el caso de adultos, eh, bueno, el adulto, la palabra misma lo dice, puede manejar sus horarios y su responsabilidad y autonomía. Hay otros ámbitos, el secundario común, en donde eso se dificulta más y uno tiene que contar quizás con... ...no solo herramientas tecnológicas de parte de la familia... ...sino con una familia que acompañe, ¿no? Sí. Eh, en de, de, es dependiendo de cada ámbito... es ...la, la adaptación a la virtualidad o, o no. Nosotros, sí. por suerte, tenemos una comunidad educativa... ...en la que todos nos acompañamos... ...todos ponemos de nosotros eh, la colaboración. Hemos, eh, nosotros, tenemos, nosotros siempre brindamos eh, viandas a los alumnos... ...entonces también una manera de llegar... ...escuchaba justo la nota anterior que habían puesto al aire... Eh, una manera también de seguir presentes con nuestro alumnado es eh, tener este, este espacio de venir a buscar la vianda que se nos complica porque también tenemos que seguir cumpliendo con protocolos, como bien lo decía una de las mujeres que maneja un merendero sí. el protocolo sanitario, seguir manteniéndolo, pero también saber que esos chicos contaban con eso y lo necesitan eh, es difícil, la virtualidad es muy difícil es un ámbito que no manejábamos sí. que nos hemos tenido que adecuar todos Y, y, bueno, esperemos que podamos volvar, volver pronto a la presencialidad. Ah. Eh, bien, Rocío, no sé si quedó algo que nos quieras eh, decir, sino gracias por este No, no, minutos. agradecerles, agradecerles por la difusión. Eh, les dejo, bueno, ustedes ya tienen, creo, el correo y, y el número de contacto mm. eh, para que ellos, todos, todas las personas que pertenecen a ese ámbito, al ámbito de salud, ya sea privado, vuelvo a decir, privado o público, eh, se, se acerquen y, y puedan finalizar, que a veces es tan poco lo que les falta y uno eh, tira la toalla sí. eh, sin saberlo mm, tal cual eh, gracias Rocío de vuelta, que tengas buen día Gracias a ustedes. Bien. Buen día. Rocío Moralejo, eh, responsable pedagógica del Liceo Informático. El colegio privado eh, de aquí de la Ciudad de Santa Rosa ofrece una beca al 100% eh, a trabajadores de la salud para que terminen el secundario. Cuando digo trabajadores de la salud, eh, personal eh, que sea empleado o empleada eh, de centros de salud, tanto público como privados.